Bueno, hablaremos de Claude Debussy, así que atención. No vamos a hablar de su de los aspectos más interesantes, que son los aspectos musicales. Hoy vamos a chusmear un poco. Eh, de... Fue influencia de una cantidad de músicos de jazz. ¿Cómo? Que fue influencia de un montón de músicos de sí. jazz. Y, y él este además estaba inspirado, trabajó mucho con la música modal, claro muy, muy anterior a él ¿no? sí, sí, eso sí. es lindo podemos hablar un día de cómo se arman las escalas modales sí, los nombres que sí, tiene sí, sí, sí, sí, y sí. cómo se puede trabajar con eso el ¿sí? lindo pero hoy hablemos de cualquier otra cosa eso. era un músico heterodoxo eso sí evidentemente no era el mayor de cinco hermanos nació en Saint Germain que en Saint Germain que es un suburbio de París un 22 de agosto de 1862 y el padre se llamaba Manuel, se llamaba, con lo cual no queremos decir absolutamente nada. Y la madre, Victorine, una de las primeras experiencias de Debussy fue la sangrienta lucha que siguió al lanzamiento de la comuna en París en 1871, ¿no? El propio papá de Claude, ya citado Manuel, fue encarcelado por comunero o por comunardo, sí. y... Después eh, casi lo fusilan, pero al final lo exoneraron. Más allá de las luchas políticas que se desarrollaban en París... Eh, Francia andaba muy mal en aquellos momentos. Habían perdido la guerra contra Prusia en el año 1870, recuerdesis ¿Sí? la batalla de Sedan, ahí es donde eh, es derrocado definitivamente Napoleón III. Eran años muy difíciles, pero sin embargo, la vida artística de la capital no se interrumpía como suele ocurrir, ¿no? La vida cultural a veces Eh, se desarrolla mientras las circunstancias políticas y sociales son muy, muy difíciles. Y ahí andaban los impresionistas, los post-impresionistas, como De Gama, Né, Pizarro, Tululo, Tres, Renoir, bueno, andaban por ahí, mezclándose en los boliches con los famosos escritores de la época, Rambo, Berlín, Proust, que andaba eh, en París buscando... Eh, de, o buscando tiempo para escribir su novela, evidentemente. Estaba el Arnubó, las calles, los postes de la luz, las tiendas, ya se pensaba en la remodelación de lo que después sería el actual subterráneo. Bueno, los papás de de B.C. estaban en una situación complicada. no Manuel, el papá, era considerado un revoltoso, no tenía laburo, y entonces se lo empezaron a, a mandar al pibe, a Claude, a la casa de su tía Clementina que vivía en Cannes, en el sur de Francia ella lo educó hizo que recibiese algunas lecciones de piano y eran tantas las aptitudes del chico con la música que al poco tiempo la tía convenció al viejo de que este chico debía ser educado musicalmente porque tenía mucho talento mandó una carta, dice, dice el pibe este enseguida vos le chiflás cualquier cosa y la saca Entonces, el padre pensó que se iba a llenar de guita con, con, con el pibe y lo mandó al conservatorio de París. Debussy tenía 10 años. Y allí en el conservatorio permaneció 12 años. ¿Qué? No permaneció 12 años en el conservatorio, porque podría pensarse que era como una especie de encierro. Bueno, sí. <risa> eh, ¿Cómo era Claude? Eh, era morocho. Morocho Lagardel. <risa> eh, tenía mucha frente. ¡Ay, qué mucha frente. Esa gente que... Eh, que viene, es? eh, si fuera el cine, empiezan una toma desde arriba y el ojo no aparece nunca. Ay, pero... <risa> como como Frankenstein. Algo así, bueno, como Frankenstein. Qué feo. Eh, tenía... Era flaco, alto, ojos negros. Solía llevar bigote. Tenía dedos largos, como todos los pianistas. Uh -huh. Uno de sus profesores fue César Frank. Y entre sus compañeros de estudio estaba un amigo de este programa, Eric Satie, que se convirtió en el amigo de Debussy por por toda la vida. Este, ya hemos hablado de, de Satie ¿no? en, en este en este programa. Uno tiene la tentación de contar sí, infinidad sí. de anécdotas. Por ejemplo, que andaba siempre con un traje gris. Un personaje muy, muy vistoso, ¿no? Extraordinario. El tipo, pero ya hablaremos, ya hablamos, porque sí, si sí, no, sí, nos vamos. Usted empieza siempre eh, con temas que no tienen nada que ver con lo que yo... No, creo, bueno, pero eso era notable, que todo el mundo lo veía con el mismo traje. Claro, pero cuando vida. se murió se metieron en el cuartito que tenía, y tenía como 70 trajes. Pero todos eran iguales. <risa> <risa> Extraordinario. Bueno, eh, lo, lo habían llevado preso a Satí... ...digo yo, para terminar de una vez... ...por enviar postales con insultos a un crítico. Un crítico, no sé, que dijo que no le gustaba la música de ti... ...el tipo le mandaba postales diciendo... A mí cuando me gusta asustar. Sí, a mí tal cosa. No, bueno. Eh, bueno, en el conservatorio Debussy empezó a ser un poco rebelde... ...lo retaban por los acordes que usaba... ...acordes corrompidos, decía el profesor... ...arpegios claro. extravagantes... ...armonías indescifrables... ...mentira, los profesores no pudieron haber dicho eso... ...pero bueno, no importa... ...conviene que conviene creer que sí... ...mereció muchos premios... ...porque realmente tenía mucho talento pianístico... ...quiero decir, tocaba fenómenos, ¿no? ...pero luego fue desinteresándose de la interpretación... ...en favor de la composición... ...y suele suceder... ...que cuando los músicos empiezan a componer... ...empiezan a tocar peor... ...cuando empiezan a sí. hacer arreglos... ...o dirigir orquesta también... Pero no es porque haya una fatalidad, sino es que la interpretación pianística requiere de horas y horas de adiestramiento eh, diario, y cuando uno empieza a hacer otras actividades no tiene tiempo para eso. Es de las especialidades musicales más ingratas. Cuando un gigantesco pianista deja de adiestrarse durante 15 días, ya no es gigantesco. ¿Me sigues? Sí, sí. Bueno, por esos días Debussy entró en contacto con la alta sociedad se convirtió en el instructor de piano de los hijos de una rica heredera rusa. ¡Ah! ¡Oh! Cómo me gustan los hijos de ricas herederas rusas. Se llama Madame von Mek, que entre otros asuntos no parece muy rusa, pero bien. Entre otros entre otros asuntos se ocupaba de las obras de Tchaikovsky y ella lo llevó a DC a los distintos palacios que tenía en Europa. Y bueno, Debussy se le enamoró, imagínate, ¿no? A vos te llevan a un palacio, después a otro y a otro. Bueno, tarde o temprano te enamorás. <risa> Dicen que la abandonó porque se dio cuenta de que ella lo utilizaba solo para darle celos a Tchaikovsky, lo cual eh, sería bastante difícil, le diré. Este, ella estaba enamorada de Tchaikovsky, así que utilizaba a Debussy para darle celos, que, que en todo caso es más de lo que hacen muchas, ¿no? Eh, bueno. Desengañado de Bisset, se volvió a París y se convirtió en un compositor sorprendente para los gustos de la época. Ganó el Gran Premio de Roma en 1884 con la cantata El Hijo Pródigo. Y el premio consistía en cuatro años de estudio en Roma. Bueno, mirá qué premio dirán algunos eh, atorrantes. Sí, sí. Estudiantes atorrantes que están en este mismo programa. ¿Por no dan plata? Sí? Son más que un premio, es son castigos. Sí. ¿Qué te sacaste de premio? mira fui a una quermelle, me saqué cuatro años de estudio. Bueno, viajó a Roma, pero apenas llegó se volvió. No le gustó Roma. La describió así, con toda injusticia. Dice... Una ciudad de mármol, moscas y aburrimiento. No. <risa> se mudó a una mísera guardilla del barrio de Montmartre y pronto se rodeó de un extenso grupo de músicos, pintores y poetas. No es que se rodeó, si vivía en aquel tiempo en Montmartre, estaba rodeado, sin hacer ningún esfuerzo No lo llamó. Claro. Eh, se parece que era un experto y gracioso artista orador, que hablaba muy bien Debussy, cenaba con Proust, alguna vez compartió la mesa con Oscar Wilde en el año 1889 Debussy se unió a las multitudes que acudían a ver la exposición universal aquella para la cual se construyó la Torre Eiffel la exposición lo impresionó mucho, sobre todo una orquesta javanesa que traía sus xilófonos claro. sus marimbas, sus gongs ¡Bien! Y lo impresionó un grupo teatral chino, por los tambores y las flautas. Uh -huh. <risa> Dicen que esa experiencia influyó más en Debussy que todos sus años de conservatorio, me imagino. Sí, sí. Las variaciones atonales, la fuerza individual de cada instrumento... Eh, etcétera bueno. eh, Le gustaban los músicos asiáticos Vamos a decirlo así Y dijo de ellos Su conservatorio Es el eterno ritmo de, Del mar El viento entre las hojas Y los miles de sonidos de la naturaleza Lamento no estar de acuerdo Con semejante conservatorio Pero eso lo dijo Debisi sí, Que sabía muchísimo más que yo de todo esto Bueno agitada vida amorosa del tipo, tenía cientos de amantes, atención, una de ellas, Gabriel Dupont, se quiso suicidar, pero después se arrepintió y lo corrió a Debussy con un pistolón por la Rue Royale. Parece que el tipo la había abandonado por una modesta, Lili Tessier, con la que se casó en 1879, entonces la mina se enojó y lo corrió con el pistolón. El matrimonio con Lili eh, pareció tener una influencia benigna en la vida del tipo, en esa época se lo reconoció como el mayor talento de la música francesa, ahí fue que compuso el, el famoso preludio a la siesta de un fauna, una obra que no seguía tradición alguna y que carecía de toda estructura convencional, según decían los vecinos. Sin embargo, él interrumpía sus trabajos musicales con algunos tragos en el café Tortoni... ¿Cómo? ...pero en el de ¿En París, en el Tortoni ah, ah. de París, con algunas muchachas... ...y así conoció una chica hermosa y muy rica, llamaba Emma Bardac... ...y se enamoró completamente y la dejó a su esposa sola y sin guita... ...y se fugó con Emma, mirá vos... ...otra vez una persecución a mano armada... Ya que un día la mina lo encontró con otra mina, que no era ni ella ni Emma, sí, sí. sino una tercera. También sacó una pistola y empezó los tiros la mina. ¿Pero qué? ¿Están todas armadas Sí, están mujeres? todas armadas las minas. Yo por eso cada vez que veo una voy a empezar a salir con una mina, primero la palpo. <risa> Le nacieron algunos hijos ilegítimos que dañaron su reputación, empezó a ser reprobado por sus amigos. Bueno, ¿qué clase de amigos serían estos que...? le reprobaban una cierta generosidad amorosa. Bueno. Finalmente, en el año 1908, se casó con la rica, con Emma Bardach. Pero ya no, no no era tan rica, porque justo el tío, que era el que tenía la guita, la desederó, la desederó, no, la desheredó, es mucho mejor, ¿no? Pero aquí está mal escrito. <risa> Y justamente eh, lo hizo porque no estaba de acuerdo con el casamiento. Entonces, ¿qué, ¿qué negocio es casarse con una mina por la guita que tiene y el tío la deshereda? Hay que esperar pues que se herede uno. primero Entonces, y después casarse. la Ahí está, fantástico. Entonces, Debussy se concentró en hacer alguna guita con la música, ya que el tío los había desheredado. Escribió El Rincón de los Niños, fantasías para pianos, pero otras cosas no, no importa. Le gustaba el circo a, a Debussy. Iba siempre y un día, parece que en medio de la función, un payaso se le acercó y dijo, saludo a nuestro gran artista. Y él respondió, usted también es un gran artista. Nosotros los músicos recibimos patadas también, pero no de nuestros compañeros. Entonces el payaso le propuso cambiar de roles y peló el violín y empezó a tocar una melodía. Y entonces tocó bastante bien el payaso. De bici se levantó, saltó a la arena y se puso a hacer malabarismo y expresiones grotescas de payaso, pero con tanto oficio que el público lo abasionó de pie. Y entonces le empezaron a pedir al, al dueño del circo que lo, que lo contratara. Sí, sí. Me encantó esto, <risa> extraordinario bueno, por los primeros años del siglo 20 había llegado a París el poeta italiano Gabriel Danuncio este bueno eh, personaje que luego se uniría a Mussolini pero no importa, él era el mentor de los poetas futuristas Danuncio y la bailarina rusa Ida Rubinstein le pidieron a Debussy que escribiera la música para el montaje escénico de San Sebastián, la iglesia ¿no? y la iglesia los condenó por blasfemos ...y a la hora no fue nadie... ...fracaso total... ...finalmente aparece un amigo de este programa... ...el empresario ruso... ...Selgei Diaghilev... Uh -huh. eh, ...el amigo de... ...de mucha gente... ...pero de Nijinsky... ¿no? Eh, ...introdujo el ballet de Rusia en Francia... ...con una gran estrella... ...que era justamente Václav Nijinsky... ...y Nijinsky bailó la música de Debussy... ...a través de él... ...Claude se hizo amigo de Stravinsky... ...parece que un día... En 1913, ambos, de Debussy y Stravinsky, tocaron un arreglo para piano a cuatro manos, dos cada uno. Parece que ese arreglo eh, era justamente la consagración de la primavera, aquella controvertida partitura de Stravinsky. Instrucciones de Stravinsky para ejecutar la obra. Lo primero que debo decir es que esta partitura no debe interpretarse. No. Lo segundo es que debe entenderse esto que dije antes como dicho con soberbia. <risa> y Stravinsky. Estravinsky no es Stavinsky. Eh, algunos cantantes de tango cantan cantan el tango Cambalache y, y dice mezclado con Stravinsky. No es Stravinsky el de Cambalache. El de Cambalache es Stavinsky, que no era músico ruso. ...sino estafador... Ah. ...era un estafador famoso... ...pero algunos cantantes de tango... ...mezclado con Stravinsky... ...va a un chiste... <ríe> ...no le voy a ...se le agrega más causa... ...claro, gacha, agrega, ¿eh? le agrega mucho más causa... Sí. ...yo creo que es mucho mejor Stravinsky... ...yo que era Stravinsky... ...debo confesar... ...bueno... Eh, ...vino la guerra... Le llegó la desgracia de bici le diagnosticaron cáncer en el estómago hizo un tratamiento vivió cuatro años más se murió murió en París justo cuando estaba por terminar la guerra eh, bueno este era de bici que amaba mucho a la pintura también casi tanto como a la música eh, bueno. él creía creía o explicaba que también él había llevado el color a la música pero a mí me gusta poco esto de... ...explicar la música con metáforas... ...no, así que no, no me gusta... ...y... ...a mí me gustaría dedicarle la charla a él... Sí, ...sí, sí, que era un tipo fenómeno... ¿eh? Y, a, ...y al amigo, a Rick Satie... ...a todos los amigos de él... ...Stravinsky, Nijinsky... ...que estuvo aquí en Buenos Aires, Nijinsky... ¿eh? Bueno, ...y también al payaso de aquel circo... ...que tocaba bien el violín... ...y tuvo la generosidad de convidar al músico a hacer alguna payasada, ¿no? Y a la tía Clementina, que fue la, la que le vio cara de pianista, todos necesitamos una una tía Clementila, Clementina, mejor todavía que o descubra nuestro talento o la ausencia de <ríe> ¿no? Porque es muy malo ocupar asientos que mejor estarían destinados a, a personas talentosas, ¿no? Así que hay que tener una tía Clementina que que nos diga, este muchacho va a ser un finoquieto, o este muchacho no sirve para nada. Y en general es una tía, ¿no? No es el siempre hermano, es la tía, madre, es totalmente. una tía. A mí me enseñó a escribir mi tía Elma, eh, y, este, y soy siempre han sido mis tías las que consideraban que podía servir para algo. ¿Por qué no me conocían tanto como mi madre? <risa> Bueno, muy bien vamos hemos ido a la discoteca eh, carecía de toda obra no hay nada de dci y las que teníamos duraban eh, más que el programa sí. así que vamos a escuchar a un gran acordeonista hildo patriarca sí. eh, que va a tocar algo eh, que tiene que ver con Montmartre, o por lo menos él le puso a esta composición aromas de Montmartre, y puede ser que tenga aromas, ya que el acordeón, el piano de los pobres después sí, de todo, sí. es lo que más se escucha en París, y muy especialmente en Montmartre. Adelante, Hildo Patriarca. <tose> Bye. <laughs> <laughs> ¶¶ irá ildo patriarca en la venganza será terrible aromas de montmartre